El tipo de desarrollo que tenemos es la única en el país y la única en toda Sudamérica. Y nosotros competimos directamente con Estados Unidos y con Europa en ese rubro. Y bueno, esta novela empezó en el 2011 este, con una, un pedido de quiebra de acreedores después por un mal manejo de fondos. Después, eh, bueno... Eh, siguió toda la novela que estuvo cerrada la fábrica, que se abrió de vuelta y ahora en el 2013 formamos en cooperativa. Después en el se eh, contactamos con Carlos Gaboda, con Federico y con Carlito Zimmerman, que son nuestros abogados y en el 2000, 2013, más o menos 2014, tenemos la media sanción de diputados que avale proyecto de expropiación. Senadores, lo refrenda ahora, nada ¿no? ¿qué te puedo decir? unos más de un mes y medio, ¿no? Sí. Y bueno, eh, fue al despacho de esta chica Vidal y bueno, que ella lo vetó. Si bien sabíamos que era una una de las posibilidades ciertas que vetá, que Vidal lo vote, pero bueno, este, nos cayó un combate de agua fría, ¿qué crees, te es la verdad.